Para nosotros pero, es la década pero, perdida ya ahora, ¿no? Pero, sí, soy desmemoriado en, en términos muy generales y muy particulares, pero sí me acuerdo de algunas cosas. Eh, me acuerdo que se hacía con alegría. Sí, qué lindo los viernes a la tardecita. Eh, y no todas las eh, las puebladas se hacían con alegría. Y otra cosa me acuerdo, en esa época había varias pobladas, o hubo en, el, en distintos lugares del país, pero eran todas pidiendo mano dura. Todas. Al revés, al contrario. Y control. acá fue el único caso eh, importante del país eh, que se hizo puebladas, eh, no una sola vez, sino sistemáticas eh, eh, y sostenidas, en contra de la mano dura. Eh, hay que destacar eso. Bueno, miles de santarroseños salieron a las calles hace 10 años. Hoy parece que fuera otra realidad, porque las cosas que pasan, además de haberse garantizado la impunidad de Juan Carlos Tierno, que está empoderado como ministro de Seguridad. Eh, pero vamos a refrescar aquellos, eh, eh, aquellos días de 2008 y vamos a hablar... Mm, Para eso con Silvio Tejada, que es parte de la Asociación Pampeana de Escritores, una de las organizaciones que está eh, preparando un encuentro para el próximo viernes 9 en el que se recuerde, se refresque aquello que pasó en el 2008. Silvio, buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Juan Pablo. Saluda Saludos a la mesa y a la mesa. Bueno, eh, contanos qué es le, quiénes están involucrados en esta organización, cuál es la idea, qué se busca, este, y recordá de paso... Tú, con tu propia mirada, tu propio corazón, lo que fueron aquellos días. Sí, bueno, eh, la verdad que se han sumado varias organizaciones, instituciones, eh, y si se quiere, actuales culturales que han estado involucrados en, en, hace 10 años en lo que ha sido, como dijeron ustedes, esa pueblada. Eh, yo menciono rápidamente a, al Movimiento Panqueano por Derechos Humanos, que rápidamente se hizo eco de, de esta actividad, igual que la Cátedra de la Libreche Guevara, que ha hecho unos trabajos de, de, de investigación y, y algunos textos que han estado circulando en relación a, a esos eh, momentos particulares de la historia. Eh, en la galletilla de prensa que está circulando, decíamos que esto en la historia ha sido un mojón y claro que el ejemplo da eh, para pensar muchas veces en la figura de... ...del Sorete que era muy particular... ...en, en esa época, así que... Eh, ...en ese mojón de la historia... Eh, ...sí, recuerdo... ...muchísimas cosas, me imagino como el negro... ...que está ahí en la mesa, como vos y como toda la audiencia... ...que, que, que sé que, que... tiene Radio Kermes, que, ...que es muy afín a... ...a tener memoria... ...y justamente a ser un militante por la causa de derechos humanos... ...así que... Eh, ...calculo que todos estamos haciendo un poco de esfuerzo también para... ...no perder esa memoria... Eh, es una memoria que nos va a ayudar a entender qué pasaron esto, estos 10 años también, porque no, no, lo que planificamos para el viernes que viene, no solamente es eh, pensar en lo que ocurrió hace 10 años, sino también pensar en lo que está pasando en estos momentos, ¿no? La figura, como decís vos, de Juan Carlos Tierno, que no perdió un, un centímetro de poder, y con, creo que ha ganado poder, inclusive, eh, y una sociedad que está más permeable a al discurso de la mano dura, obviamente acorde al, a los momentos eh, políticos que estamos atravesando a nivel eh, nación, ¿no? Sí. Así que El, sí, no, no, no, no, que, no es que te freno, es, al, al contrario, te, te empujo si querés, eh, pero Dale. digo, la, la historia siempre son avances y retrocesos, eh, paradojas y pasos adelante y pasos atrás, en este caso tenemos a, a Tierno que sigue siendo ministro de seguridad, nada menos, maneja nada, la policía, más, sí. por otro lado está condenado judicialmente, que es un un mm. punto que por ahora lo miramos como que no pasa nada en la realidad pero también es fruto de la presión popular me parece de la presión social si no nunca hubiera sido condenado y esa condena en algún momento quedará firme y, y recordábamos este así como, se, se, como así como miramos esos 10 años con algo de nostalgia y un poco entristecida por lo que está pasando hoy en día, también hay que mirar que eh, recién repasábamos algunas de las cosas que se fueron gestando culturalmente a partir de esa movida, ¿no? Eh, de, desde, el, la, desde el blog El Sorete es tierno, eh, y en realidad un montón de blogs que sumaron este con una mirada ácida pero también artística eh, a la resistencia hasta eh, otros Los entre casas claro. que eran unas juntadas de, de artistas hombres de la cultura y del común el colectivo primero de, de marzo ¿no? que eran sí, sí. Eh, un grupo también que, que tomó un espacio y generó un, un lugar cultural eh, y después bueno hubo eh, esos como más generales pero hubo casos aislados programas de radio eh, proyectos individuales colectivos que que surgieron de esas marchas. Sí, sí, sí. Eh, y también institucionales, porque eh, recuerdo, creo que también es importante recordar a, a personas que hoy eh, no están físicamente, pero seguro sus legados intelectuales están presentes, por ejemplo, el Jorge Chenin, claro. que, que es un, una persona en la cual siempre uno trata de, de ver qué es lo que pensaba para, para poder reaccionar un poco a tiempo, ¿no? ante los momentos que, que se vive. Eh, Echenique eh, participó en una, en una ponencia muy importante en un congreso en Córdoba eh, con todo lo que se vivió digamos desde una mirada intelectual ¿no? eh, eh, nada más alejado de, de, de, de esa búsqueda del de intelectual eh, acercándose al pueblo al, al movimiento que se generó en ese momento al termómetro cultural creo que sí, se ha movido muchísimo pero también eh, Eh, pensar en que eso no fue creciendo hasta, hasta algo que haya sido más liberador, ¿no? Porque sin duda hubiese sido... Porque pienso de que cuando empezamos a reaccionar ante los 10 años, eran pocos los que recordaban así anímicamente. Ya pasaron 10 años, fue como una, eh, un cuestionamiento, digamos. Si hubiésemos tenido un ejercicio de memoria, un, una práctica más eh, cultural al respecto celebrar todos los primeros de marzo como un momento de liberación de, de no pasarán o... creo que hubiese sido eh, un termómetro más eh, afiladito de lo que se planteó al principio de la pregunta, pero por ejemplo yo el otro día recordaba en una nota eh, periodística que, que publiqué de un momento muy importante en la vida de la cultura, ya que hablábamos de cultura de lo que fue el, la censura de la muestra simultánea que se hizo en el Museo Provincial de Arte, una institución del gobierno provincial, a la cual el Secretario de Cultura en, en su momento le aplicó una censura eh, tajante al, al, a la muestra, y hubo una reacción muy importante de los eh, artistas involucrados, en lo cual bueno, yo estoy presente, pero también de la gente que acompañó esa muestra, que ante la censura propuesta, que justamente era una palabra que mencionaba que esa muestra era simultáneamente eh, en lo que iba sucediendo contra el autoritarismo eterno, eh, el gobierno no, no dejó la libertad de expresión y canceló todo lo que eran los, la, los papeles que, que se reparten en, en la muestra y rápidamente se reaccionó para que, bueno, si esa muestra no tenía el, el, la validez eh, desde el, eh, la Secretaría de Cultura, si había una censura muy fuerte, impuesta hacia eh, lo que se quería decir en la muestra, la muestra se sacó de las paredes de la, del Museo Provincial de Arte y se llevó a la calle, digamos, eso sí que fue muy simbólico y creo que ahí sí estaríamos hablando de lo que, lo que promovió toda esa movida de tierno, pero también, qué sé yo, uno que revisa la cultura en el día a día, yo por a la Asociación Permanente de Escritores, también observo de que hay un, un parate muy importante, al respecto de la cultura en la calle y también entiendo de que bueno que son momentos especiales en el cual estaría bueno reaccionar no con ese con esa idea de la alegría con esa, con esa idea de, de, de cantar como se canta en las canchas ya estoy hablando de Mauricio Macri no pero sí. digo que la figura de Macri con la de Tierno es muy semejante repararse pero, pero por supuesto y aparte el fenómeno social que ocurrió también en esa época y después después uno se puede poner este este más eh, buscar eh, su perfil ideológico pero lo que ocurrió fue que también la figura de Tierno unificó sectores que uno nunca hubiera imaginado que en la calle podían caminar juntos eso también sí, pasa sí, de... es, es eso pasa de... también cuando hay algo que se llama justamente eh, encuentro popular es así eh, se juntan sectores que que uno no imagina que pueden juntarse y sí pasa porque hay siempre hay algo todos poco. vimos nos vimos en fotos claro. abrazados de gente que nunca hubiésemos pensado sí, es. Sí, y también recuerdo de gente de que, que uno pensaba que iba a estar del codo a codo con uno y, sin embargo, eh, cruzaba de, de vereda, ¿no? Sí. Eh, digamos, en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad chiquita, donde sabemos eh, cómo actuamos en, en el día a día, en lo cotidiano, por eso está bueno... Eh, se extraña, obviamente, todo el termómetro que, que ha sido el periodismo en su momento. Eh, digo, el Fijón, digo, el, el blog de Sorete digo, las repercusiones mediáticas de, en el día a día. Eh, se extraña eso porque justamente eh, hablaba de un momento especial y hoy, a, hoy es un momento especial también. Y tal vez eh, recordar esos 10 años, eh, lo que pasó, lo que se vivió en la calle, es recordar eh, algo que necesitamos eh, con urgencia, que es movilizarnos, que es ser consciente de la unidad en la lucha, como se planteó en ese momento, Eh, sí, fue una unidad eh, tal vez espontánea que se fue dando, pero eh, fue muy sincera eh, y fue también un, como un eh, empujón así anímico de cada viernes, ¿no?, de, de ser intuitivos, de ir preparándonos artísticamente, de ser comprometidos con, con el momento histórico y es lo que necesitamos hoy, ¿no?, eh, ser comprometidos en el momento histórico que vivimos porque... Eh, la verdad que nos están pasando por arriba, ¿no? De, hablando de la vulneración de los derechos humanos, hablando de, de tanta gente que se queda sin trabajo, bueno, eh, por suerte hay movidas que, que, que valorizan el, la calle, ¿no? pero en eso me parece que estaría bueno pensar en esos 10 años que han pasado y, y el momento en que vivimos, porque parece que lo peor no pasó, sino que, es lo que está pasando, ¿no? Recordemos, Silvio, que en el 2008 todavía teníamos eh, más o menos fresco lo que había sido el 2001. Eh, sí. El Cruz del Trueque, las asambleas, salir a la calle, todavía eso es, es, no se había pagado del todo. Entonces había una cintura también eh, política ciudadana de, de salir a, a reclamar lo propio. Sí, sí, que, sí. Que después, bueno, se fue se fue diluyendo... Pero, pero todavía no estaba tan, tan olvidado eso. Ojalá que lo del viernes, eh, vuelvo a recordarlo para así, meto el chivete de vuelta, el viernes 9, 20 horas en lord y en la Casa de los Escritores, eh, sirva para justamente encontrarnos aquellos que tengamos ganas de reflexionar, porque no se trata de un, una ponencia de gente que, que intelectualiza sobre, sobre la frialdad, ¿no? Me parece que lo que estamos sumándonos a, a, a esa actividad, son gente que, que el, ha pasado, a, se ha comprometido desde la escritura o desde no sé de la, cualquier herramienta cultural que, que uno puede imaginarse, y que el viernes pueda llegar a ser un momento de reflexión, de, no solamente sobre la figura de tierno, sino sobre el autoritarismo, digamos, porque eso, eso es lo que impera en esta sociedad de hoy. Y obviamente que... Eh, la semejanza entre, eh, entre los bigotes es, es, es muy, muy importante, pero eh, estaría bien que, que lo que suceda ahí eh, también nos sirva como para darnos un empujón anímico para, ya estamos próximos al 24 de marzo, también volver a tomar las calles como lo hacemos siempre. Eh, también está muy próximo lo que es, es la, el paro y la movilización de las mujeres, que, que eso seguramente es un ejemplo que año a año va creciendo. Eh, porque hay más conciencia, porque eh, hay, Bueno, el Ginete Tierno es un ejemplo claro de por qué también hay que repudiar su figura, ¿no? Porque él es un, una persona violenta, hablando de género. Eh, y creo que lo que va a pasar el viernes es que va a haber un poco de teatro, un poco de poesía, un poco de, de música, un poco de rap, eh, y mucho, mucho de, de levantar la mano a modo sambriario y decir lo que tengamos ganas de decir, ¿no? Eso me parece que es lo más piola que, que nos pueda estar dejando este momento histórico. Bien Silvio, gracias, abrazo y nos encontramos el viernes entonces. Bueno che gracias a ustedes por, por compartir este evento y bueno seguramente las voces de ustedes son necesarias para que el viernes Eh, seamos un poco más. Así que un saludo a la audiencia de Iker Bien, Silvio Tejada, parte de la Asociación pampeana de Escritores, del Foro de Trabajadores de la Cultura que tuvo en ese momento también no sé si su nacimiento, pero por lo menos su clara visibilización. Sí, creo que, que ahí empezó a, a gestarse, si no recuerdo mal. Bueno, eh, refrescamos aquellos años en la figura de Juan Carlos Tierno, que insistimos, sigue estando ahí, si, dando, dando vueltas, teniendo mucho poder, uno no se lo imagina que pueda volver a la Municipalidad de Santa Rosa, pero la política es el arte de lo posible y de lo imposible también. Diez años sin tierno en la municipalidad. El loco. El loco. Yo sé de polémicas, conflictos, confrontaciones. No, no, no, no. Yo confronto con las realidades negativas. Y en eso,